10 de la mañana, 36 minutos, y lo anticipábamos, hay un freno judicial a la megaminería en Andalgalá. Tras seis años de lucha, el juez Rodolfo C. Cenarro falló a favor de un amparo presentado por los vecinos autoconvocados de esta ciudad de Catamarca. La resolución judicial lo que hace es suspender todas las actividades del proyecto minero Aguarrica que está a cargo de la empresa Yamana Gold. El magistrado cuestionó que la Secretaría de Minería de la provincia haya aprobado el informe de impacto ambiental sin tener en cuenta las objeciones marcadas por la propia autoridad. Para hablar de este tema estamos en comunicación ya con Javier Garín, abogado, escritor, autor del Manual Popular de Derechos Humanos y representante también de los vecinos de Andalgalá en este amparo ambiental contra agua rica. Javier, buenos días. Diego te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Diego? Bien, antes que nada, felicitaciones y preguntarte cómo recibieron esta noticia tanto vos como las distintas asambleas de la zona, ¿no? Bueno, que obviamente con con alegría, yo en este momento eh, ya no estoy representando este en el amparo, pero digamos la resolución del juez ha hecho lugar al amparo que confeccioné en el año 2010 y que tuvo sucesivas este sucesivos recursos porque en distintas instancias fue denegado y este finalmente el este este año se el, el juez en esta resolución eh de estos últimos días eh, no tuvo más remedio que este hacer lugar a, al mismo el lo notable es que este mismo juez que ahora este es de celebrar que recoja los argumentos que pusimos hace seis años eh este En aquella oportunidad los había descartado en forma terminante, este, había minimizado el daño ambiental, este, el peligro ambiental, eh, no había tenido en cuenta los, eh, los informes que se habían presentado por la Universidad de Tucumán eh, y las objeciones que la propia Secretaría de Minería había formulado al proyecto. Entonces este es un avance importante en un cambio de, de conciencia jurídica que evidentemente el juez se vio obligado a hacer por toda la, la lucha popular que ha habido en, en Andalgalá ¿no? Javier ¿podrías contarnos un poquito más de los fundamentos del amparo? mira el este en su momento se le había otorgado un un permiso para la explotación a este la minera de agua rica para que haga una megamin, eh, megamina este en el nevado de la conquija el nevado de la conquija es un este una montaña este eh, altamente simbólica es el este el pico más alto de esa de esa cordillera no de esa de ese cordón montañoso este la ciudad de Andalgalá se encuentra al pie De ese nevado, y lo que se pretendía era hacer una instalación que estaba a una considerable altitud, no recuerdo ahora exactamente la altitud, pero era algo de cuatro mil metros, este, el, en donde iba a haber un dique de colada, iba a haber una serie de instalaciones que estaban en la base misma del río, de las nacientes del río de Andalgalá, que es el que provee, este, agua a toda la zona, ¿no? Eh es una zona muy desértica. Pensemos que esa zona de Catamarca eh, entronca con todo una, eh, un, un gran valle desértico que corre entre la cordillera y la, este, la cordillera de los Andes y este, los cordones montañosos que, este, que la van limitando, que son como una precordillera. Este, y ese, toda esa zona de desértica depende de, la, de, lo, de los deshielos depende de las aguas subterráneas entonces los peligros que se presentaban eran, por un lado eh, tenía que ver con la posibilidad de que el dique de colada tuviera alguna fractura tuviera derrames y que esto contaminara las aguas del río, las aguas superficiales pero por otro, había una toma masiva de agua de este, el, las aguas subterráneas que también iba a afectar al régimen de aguas de la zona ¿no? este, además de eso había un riesgo de derrumbes riesgo de aludes porque para llevar adelante un emprendimiento megaminero no se trata de una explotación común se trata de una mina a cielo abierto esa mina implica detonar toneladas y toneladas de explosivos diariamente, uh -huh. con un gran impacto en la atmósfera, con la dispersión de partículas en la atmósfera, afectación eh, del, del este, ambiente en diversos sentidos. Entonces, todo esto había sido observado, había graves eh, preocupaciones que habían sido señaladas en, en estudios de impacto ambiental Eh, en donde no había una respuesta adecuada de parte de la, eh, de la minera. Y uh -huh. esto fue obviado, digámoslo así, por la Secretaría de Minería, porque había una decisión política muy fuerte, tanto del gobierno nacional, que en ese momento era Cristina, como del gobierno provincial, que en ese momento era radical. Era, cuando interpusimos el, el, el amparo, el gobernador era radical. Después perdió la elección y asumió una gobernadora peronista que mantuvo el mismo apoyo a la mega minería. ¿no? Sí, está claro que el consenso de las commodities ha funcionado con los cambios de gobierno, los distintos colores políticos, en eso parece haber un acuerdo con el modelo productivo argentino. La pregunta, Javier, es también con respecto a este fallo del juez Rodolfo Cesenarro, ¿cuál es el alcance de esto? ¿Cómo sigue la causa? ¿Y en qué instancia se encuentran en tal caso las intenciones de la empresa Yamana Golden continuar con las obras para instalarse? yo no no sé qué intenciones tendrá llamar a gol pienso que le debe este este a la minera le debe haber este afectado sumamente toda la resistencia social que encontró que es básicamente lo que conduce a este fallo no los fundamentos jurídicos porque esto hay que tenerlo en cuenta no cabe duda de que había una afectación al medio ambiente y un peligro para la población pero si no hubiera sido porque se generó todo un una fuerte resistencia social, este, el, la minera se hubiera instalado igual. Entonces el, el camino que se abre seguramente este, si hay una intención de parte de la minera de continuar con la actividad lo apelarán, lo recurrirán, volverá a recorrer todo el camino este, de, de los de, recursivos en las sucesivas instancias, pero... Yo creo que este, el, eh, no hay que descuidarse, no tienen que darlo como una victoria definitiva, porque la otra eh, estrategia que siguen estas mineras multinacionales, que no dependen de un solo emprendimiento, sino que manejan miles de millones y tienen emprendimientos en todo el mundo, este, es esperar, esperar, dejar pasar el tiempo, dejar pasar los años y luego volver, cuando encuentran el momento propicio, volver este, con una arremetida. Uh -huh. ¿Hola? Sí, Javier, hablabas tendiendo de la enorme resistencia que lleva también a que la justicia considere ese pedido del pueblo de Andargalá. Yo estaba repasando un poco el archivo de conversaciones que tenemos con distintos integrantes de la Asamblea eh, a lo largo del tiempo, y vemos una resistencia que comenzó... ...a ser visible al menos en el año 2010... ...dos acampes en Buenos Aires frente a los tribunales... ...pidiendo uh -huh. que se escuche este amparo del cual estamos hablando... ...una jornada represiva en el año 2012... ...la ciudad sitiada varias veces por distintas fuerzas de seguridad federales que estaban copando Andalgalá ante los distintos reclamos contra la mega minería y un rol impresionante de las mujeres que han realizado varias marchas amordazándose justamente en la plaza de Andalgalá. Hablamos de un nivel de resistencia enorme que también sí, sí, tiene sí. que ver con por ejemplo la conformación hasta de medios comunitarios para poder difundir esta lucha por el silencio de medios privados y medios públicos como es el caso de la radio El Algarrobo. ¿no? Vemos un ejemplo de resistencia impresionante, ¿no? Impresionante porque Porque aparte vos tenés presente que las autoridades políticas estaban compradas, embarcadas en este proyecto. Las aut eh, lo, los medios de comunicación lo boicotearon permanentemente porque también este, la minera ponía este, plata, obviamente, el, en el manejo comunicacional. Hubo una táctica de ablande social. El ablande social consiste en que las mineras hacen donaciones a las poblaciones, le regalan una ambulancia, este, alguna, este, ponen algún dinero en, en las salas de primeros auxilios, y de esa manera intentan ir convenciendo a la gente de que este, a la larga les va a convenir. Este, pero bueno, en este caso no lo consiguieron porque el, este, hubo una fuertísima resistencia popular. Yo la primera vez que fui a Andalgalá, eh fue en las fiestas del año 2009, si mal no recuerdo. Eh para Navidad la pasamos junto a la a la vera de la ruta, a la vera del camino en este el corte de ruta que estaban haciendo los los vecinos autoconvocados y celebramos la Navidad y el fin de año allí. Después este en el Interin fuimos preparando, reuniendo todos los datos y en, en enero de ese año fue que se presentó el amparo y en febrero se desató una represión terrible donde enviaron a un grupo Kuntur que es una especie de SWAT de la provincia uh -huh. este, dedicado a la represión de, las, de los movimientos sociales o de las resistencias sociales y fue este, terrible, fue verdaderamente lamentable la forma en que le pegaron a la gente, los encarcelaron, los verduguearon. Eso tomó estado público y de alguna manera se paró a partir de la difusión que tuvo en los medios nacionales, porque si hubiera quedado en los medios locales seguramente... Había una fuerte justificación de esa represión por parte de los medios en la provincia, sí, ¿no? Sí, es realmente triste también ver la articulación ahí entre estado y empresas privadas contra el pueblo, por ¿no? Por supuesto, por supuesto, pero este, toda una estas mineras tienen presupuestos más importantes que, la, que las provincias, que los estados provinciales. Eh, son gigantescas multinacionales, algunas, este, con, digamos, los capitales no tienen naciones, pero fundamentalmente este suelen tener eh, eh sede este en Canadá o en Inglaterra o en Estados Unidos. En este caso la este la minera eh figuraba como de nacionalidad canadiense y este las políticas que suelen tener son de corromper todo, uh -huh. corromper todo corrompen los estamentos políticos, más allá de las banderías de los distintos partidos, ya te digo, cambió el gobierno, dejó un radical, asumió un peronista, una peronista y siguió con la misma política. Y este, por otro lado, hay un discurso falso, desarrollista, uh -huh. que ha sido la característica del gobierno anterior y con el cual este, yo este, realmente... Eh, nunca acordé que este consistía en este, eh, promover este tipo de explotaciones eh, creo que digamos, el cambio de gobierno tampoco ha sido beneficioso porque han, este, hemos visto a Macri quitándole este, retenciones a las exportaciones mineras y esto es un verdadero saqueo que se hace, pero no solo en Argentina en Chile en este, Perú en algunas casos en emprendimientos en Ecuador... Uh -huh. ...en todos los países cordilleranos... ...ahí la idea de que bueno, que hay que abrir de las puertas... ...estos emprendimientos que van a traer trabajo... ...en realidad no traen trabajo... Eh, ...mejor dicho, el trabajo que generan es muy escaso... ...respecto del volumen de los negocios... Uh -huh. ...y lo que hacen es llevarse masas increíbles de minerales... ...que encuentran en estado de dispersión... ...porque esta no es una minería de beta... ...no va siguiendo una beta sino que tienen que moler montañas enteras para después separar los minerales. Sí, lo anterior a eso lo anterior a eso, Javier, es que como ya se saqueó todo el mineral que está a la vista, es que ahora hay que hacer minería más extractiva, más violenta más profunda, ¿no? Porque claro, todo lo que estaba en la superficie ya fue saqueado eh, Es interesante también pensar que lo de Andalgalá se inscribe en una cantidad de luchas, desde no a la mina en Esquel, precursor en estas resistencias, a también pensar resistencias como Famatina, como Loncopué que también han logrado buenos resultados en la justicia para poner freno a estos proyectos Lo mismo ha ocurrido en Tras Sierra en la provincia de Córdoba, son muchos pueblos que vienen resistiendo y en algunos casos consiguiendo buenos resultados y hablando con esta relación digamos del Estado con el mercado me estaba recordando con respecto a Andalgalá que una de las cosas de las cuales se han encargado algunos funcionarios de Andalgalá fue hacer un juicio a Rally Barrio Nuevo por decir en la canción "Ey paisano" que había agua envenenada en Andalgalá Y la ocupación sí, sí, en pues, vez de ver que, en vez de ver cómo cuidar el, el impacto social de este tipo de megaminería sí, y el impacto ambiental. Mensajero. sí, matan al mensajero que estaba el, cantando una pero canción, es costumbre. ¿no? Yo veo esas cosas. Allá era muy notorio, era muy notorio cómo se perseguía a los que eran empleados públicos y que participaban de la, de las asambleas. Era muy notorio la este la persecución política y social. Eh, era una cosa tremenda. Eh, Yo tuve que ir a, eh, a participar como abogado en este amparo, porque no conseguían un abogado. Uh -huh. No había un abogado, yo este, no estaba matriculado en Catamarca, claro. soy de Buenos Aires. No había un abogado que les tomara el caso. Y el presidente del colegio de abogados, que cuando yo me matriculé, me toma el juramento, era el abogado de la minera. Ah, mira el abogado de, este, que se encargaba de defender, que se encargó de defender justamente a la minera. Te lo encontraste un par de veces, digamos. Claro, claro. Entonces esto revela el, este, la vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos y que si no se organizan y resisten como se hizo, este, esta gente hace lo que quiere. Pero uh -huh. eso son también consecuencias de los malos gobiernos, de malos gobiernos nacionales y provinciales que lo permiten. ¿No? Este, que tienen esta concepción de facilitar el extractivismo, de permitir el saqueo, y, este, y cuando se los critica, bueno, ocurre esto, el, atacan al mensajero, atacan al portavoz de la crítica, mm. en lugar de dar explicaciones. Yo lo veo el día de hoy, cuando se le reclama explicaciones a la expresidenta sobre su fortuna, sale con un abogado a, este, a amenazar de que les va a hacer juicio y los va a meter presos y les va a sacar el patrimonio a quienes la critican. Eh, es decir, son cosas que realmente es, me, a mí me escandalizan, digamos, que revelan una, una democracia que está muy, este, muy endeble, que aquellos que tienen que dar explicaciones, en lugar de dar explicaciones, este, atacan hmm. el... Este, en Catamarca era notable esto, lo que pasaba. Era un, verdaderamente escandaloso. Javier, eh, lo último que queríamos consultarte, y siendo que te presentamos como autor de un manual popular de derechos humanos... Este, sí. Si pensás que en esta época hay que generar herramientas, instituciones que estén orientadas, por ejemplo... ...a la conformación de defensas en lo que tiene que ver con el impacto socioambiental, con las conflictividades sociales generadas por el extractivismo, así como se ha generado un andamiaje de instituciones para pensar los derechos humanos durante la dictadura y cómo poder juzgar a los genocidas de la dictadura. Me pregunto si hoy ese andamiaje no tiene que crearse para enfocarse en estos temas. Pero por supuesto, mira, este, creo que es un problema de toda América Latina, no solo de Argentina. Esto lo viene alertando, ya lo alertaba Perón. Lo alertaba en los años 60, lo volvió a alertar en su famosa carta ambiental a los gobiernos ...y pueblos del mundo, este, sobre el problema del extractivismo... ...y el agotamiento de los recursos naturales, sobre todo en América Latina. Y ya Perón lo planteaba, decía, este nuestro continente por su atraso... ...y por sus inmensas potencialidades, está en muchos sentidos virgen... ...y esto va a ser codiciado en, los en las próximas décadas. Y vamos a sufrir un neocolonialismo... Este, si los gobiernos no, no se robustecen eh, y si no se unen, sobre todo este, en Latinoamérica. El problema es que hemos tenido un proceso en los últimos años donde hubo gobiernos este, teóricamente progresistas que en realidad este, estaban cooptados por esta eh, ideología de las multinacionales y del extractivismo. Y esto lo, lo hemos visto... Eh, que quienes llevaron adelante en los últimos años el extractivismo no han sido gobiernos conservadores exclusivamente. Yo he recorrido toda América Latina, he visto en Brasil el desastre que se está haciendo en la Amazonia y ha sido un gobierno supuestamente de izquierda que ha tenido entre sus próceres este, a Chico Méndez, un luchador contra la destrucción de la Amazonia, Lo he visto en Bolivia al vicepresidente eh, de Evo Morales... Eh, Álvaro García Linera. García Linera defendiendo la construcción de una carretera en una reserva este, de, selvática que este, eh, pod podría haber implicado la destrucción de esa selva. Lo he visto en Ecuador, donde hay un gobierno también progresista que este, realmente adhiere al extractivismo en Perú ni que hablar, bueno hay hay gobiernos de derecha eh que ya por concepción favorecen este tipo de de movidas entonces realmente acá tenemos que plantearnos no solo las organizaciones la organización este de este cómo es ciudadana organizaciones de derechos humanos para uh -huh. la defensa del medio ambiente como un derecho humano más sino también realmente un cambio de paradigmas político, No podemos seguir en esta historia del neodesarrollismo, tenemos que preservar nuestros recursos y tenemos que este, encarar en América Latina preservar los bienes, porque no son recursos naturales, son bienes naturales. Este, en, en beneficio no solo nuestro, sino de las futuras generaciones. Javier, muchas gracias por este contacto, felicitaciones por ese amparo redactado que hoy llega a ponerle un freno a la mega minería en Andalgalá. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? hasta luego. Javier Garín es abogado, autor del Manual Popular de Derechos Humanos y fue el redactor de este amparo que ahora la justicia ha escuchado porque el juez Rodolfo Cecenarro falló a favor del amparo presentado por los vecinos autoconvocados, redactado por este abogado Javier Garín, para que se le ponga un freno al proyecto minero Aguarrica a cargo de la empresa Yamana Gold allí en Andalgalán, la provincia de Catamarca.